La doctora Ana Francisca González Pedraza, ella es eh, colombo-venezolana, profesora mmm, de la Universidad de Pamplona, graduada en la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia del año 2000, tiene una maestría en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, la UNEIEX, Ok, listo. Profesora Ana, Ana Francisca González Pedraza, eh, desde Pamplona, Colombia, especialista en suelos. El, el suelo es prácticamente el, el, el tesoro, lo más importante que puede tener un productor agropecuario. Eh, si el suelo está degradado, pues no va a resultar eh, la rentabilidad del cultivo que espera. Usted que es especialista y ha estudiado este tema, eh, tiene a su cargo pues eh, materias, diplomados, cursos que tienen que ver con la recuperación de los suelos y aunque está en, en, en Colombia, en Pamplona pues conoce el, el problema que existe en toda Latinoamérica en Venezuela hay un problema desde hace mucho tiempo que es precisamente eso cómo recuperan los suelos los productores ya que han estado usando un solo cultivo durante muchos, muchos años y, y un solo fertilizante Ajá uh -huh. fíjense, este, ciertamente el 95% de los alimentos que consumimos este, se producen de forma directa o indirecta sobre el suelo entonces eh, la, la conservación del suelo es muy importante, además de que al suelo le toma este millones de años, cientos, miles de años formarse una capa de suelo. Entonces, aun cuando crecimos escuchando que el suelo era un recurso renovable, realmente es un recurso no renovable, porque en el periodo de vida de, de un ser humano no, puedo, no podemos ver la formación de un suelo, no podemos ver este, formarse un perfil del suelo con diferentes horizontes, entonces hay que cambiar esa visión de que es un recurso este, renovable y que aguanta todo lo que nosotros queramos hacerle entonces este, eh, ¿qué ha llevado a la degradación de los suelos? bueno, ciertamente eh, el uso de, de, de un solo cultivo, eh, lo que se llama monocultivo eh, ha conducido a A, a que los suelos se degradan, pero por las prácticas que se implementan. ¿no? El, el monocultivo nace este, tras la necesidad de incrementar la producción de alimentos para cubrir las necesidades eh, de una población creciente. Está la demanda de alimentos para eh, calmar el hambre de los mm, de esa población ¿no? entonces nace la agricultura convencional con un esquema de, de siembra de un solo cultivo en grandes extensiones de tierra, muy mecanizado un sistema muy mecanizado con el uso eh, de insumos eh, alto uso de insumos químicos fertilizantes eh, plaguicidas que eh, impactan negativamente en el suelo, en los organismos del suelo esa población de organismos que son los que se encargan de degradar la materia orgánica eh, y de aportar nutrientes al suelo, entonces ¿qué pasa con estos sistemas convencionales? Sencillamente eh, este, estamos eh, matando la biota del suelo la, eh, rompemos ese, ese esquema o ese ciclo natural de entrada de nutrientes al suelo ...y no hay un retorno natural de nutrientes al suelo... ...los microorganismos se mueren y, este, y entonces eh, los suelos empiezan a perder calidad. Un suelo sano es un suelo que tiene eh, una alta población de microorganismos... ...capaces de, eh, de, de degradar, de, de, de darle al suelo esa capacidad de resistir esa resiliencia ¿no? esa capacidad del suelo de recuperarse ante eventos externos entonces cuando usamos eh, la agricultura eh, dejamos los suelos descubiertos, preparamos tierra y dejamos los suelos descubiertos ¿qué pasa? que los este eh, si llueve por ejemplo la, las gotas de lluvia impactan directamente sobre el suelo al producirse el impacto sobre todo si los suelos están secos las partículas del suelo se dispersan y tapan los poros del suelo entonces al taparse los poros del suelo se forma una especie de costra superficial ¿qué pasa con esa costra? no deja que el agua infiltre El agua entonces va a empezar a escurrir sobre la superficie y en ese proceso de escurrimiento va a arrastrar no solo las partículas de suelo, sino todos los nutrientes que pudieran estar en esos primeros centímetros de suelo. Entonces, eso por allí comienza la degradación de los suelos, la degradación física por el encostramiento y la degradación química por el arrastre de nutrientes la pérdida de nutrientes entonces ya, ya por ahí empiezan los problemas eh, en cuanto al deterioro de los suelos el uso continuo de maquinaria pesada también genera compactación al compactarse el suelo los poros este, disminuyen y entonces el agua tiene dificultad para, para infiltrar o para drenar con facilidad entonces también empiezan los problemas de de, de mal drenaje y esos son este, este, problemas asociados al mal uso del suelo el mal uso en las prácticas que, eh, de manejo que damos para, para la siembra entonces tenemos que eh, ir cambiando ese enfoque de, este, no ve, de ver al suelo como algo inerte que solamente nos sirve de soporte para las plantas tenemos que ver el suelo como un Como, un, como algo vivo, <coughs> algo vivo que este, alberga millones, millones de organismos y que son fundamentales para los ciclos eh, <coughs> biogeoquímicos del planeta, para la captura de carbono, para el almacenamiento de carbono, para el reciclaje de nutrientes y este, por ejemplo un gramo de suelo un solo gramo de suelo puede contener millones de organismos entonces que incluyen lombrices, nematodos, ácaros, insectos entonces que son fundamentales bacterias, hongos por supuesto que son este, fundamentales para mantener esa salud y esa calidad del suelo los suelos también ayudan a combatir y adaptarse al cambio climático. Hoy día este, eh, se escucha el cambio climático y, y lo vemos eh, cuando no llueve, cuando esperábamos que llueva y eso dificulta la planificación de las labores de siembra, de los ciclos, entonces, este, y está asociado a la emisión de gases de efecto invernadero. ...debido a, a las prácticas como la quema de combustibles fósiles... ...que es la principal causa de emisión de gases de efecto invernadero... ...y responsable del calentamiento global... ...pero la agricultura es la segunda actividad... ...entonces tenemos que tomar conciencia... ...de que necesitamos este, eh, buscar formas de producción... ...que, reduzca, que, que, sí, que disminuyan el impacto negativo... De, este, de las labores de las actividades humanas sobre el suelo y en consecuencia sobre el ambiente bien recordamos que conversamos con la profesora Ana Francisca González ingeniero agrónomo de la facultad de agronomía de la universidad del Zulia con maestría en la UNEYES y un doctorado en el IBIC en el centro de ecología hablamos acerca eh, del suelo eh, en recurso, bueno, renovable o no renovable, pero está allí y está, según la FAO, pues eh, degradado en una gran cantidad de hectáreas, millones de hectáreas todos los años se degrada. Los productores agropecuarios, sobre todo los de Portuguesa, que siembran arroz y maíz, el arroz que es cantante, usted tiene un. un A decir, una, una maestría ¿no? con la influencia del periodo de inundaciones sobre la disponibilidad de fósforo en el suelo arrocero y luego viene el que siembra maíz que alterna eh, invierno y verano con otro cultivo han practicado eh, la siembra directa el batido de barro todas estas eh, labores agronómicas para mejorar la rentabilidad de estos cultivos eh, en, en ¿en qué situación están en este momento por la degradación de los suelos? Ya, me, ¿Cómo las ve usted? Por favor, la pregunta. Escucho como mucho eco. Exactamente, como, como el productor agropecuario venezolano es, ha tomado información de labores agronómicas en otros países como la siembra directa en Brasil y el batido de barro que se hace de hace mucho tiempo en El, el, las siembras de arroz son estas prácticas efectivas para evitar la degradación del suelo bueno con el batido de barro este evidentemente se rompe la estructura del suelo ¿no? este y, y es un o sea es una técnica que tiende a, a degradar los suelos eh, cuando los suelos este pues se secan pues se eh, eh, se generan todos esos eh, problemas eh, de degradación de, de que se rompe la estructura del suelo eh, se tapan los poros y eso incide de forma negativa en, eh, en todos los, eh, los procesos de, de intercambio de gases, de, de aireación del suelo, entonces eh, sí el batido de barro es una técnica que tiende a degradar la estructura del suelo. Eh, no sé si alcanzo a responder la pregunta porque eh, le escuché un poquito eh, entrecortada la, la pregunta. Entonces, si oh, la... Sí, precisamente eso, porque todavía vemos en los campos de portuguesa el batido de barro, incluso eh, las ruedas de hierro que preparan Para hacer esta labor, todavía son comercializadas en la zona. Y la otra parte es la aplicación de siembra directa, luego de, de una cosecha, dejando el, el, el follaje que se corta encima sin volver a arar la tierra, como una protección para la tierra. Uh -huh. bueno, el, el manejo de las coberturas es importante, la reincorporación de la materia orgánica eh, de esos restos vegetales del cultivo este, la incorporación al suelo es muy importante ¿no? eh, lo, en la dinámica de, de, del arroz el arroz de inundación este, es bien interesante porque eh, en condiciones de inundación, por ejemplo, la materia orgánica tarda más en degradarse Usualmente, bueno, lo, el recuerdo, eh, en el arroz pues eh, se cosecha, luego esos restos vegetales se dejan que se descompongan, pero el mismo hecho de que el suelo esté inundado, eh, donde hay ausencia de oxígeno, este, conduce a que la materia orgánica pues... <coughs> se degrade más lentamente esos restos vegetales. Entonces el proceso de liberación de nutrientes eh, y de descomposición en esas condiciones este, es más lento. Pero sí, la, eh, esa práctica de eh, dejar eh, los restos vegetales, bueno, también es, la siembra directa es una práctica eh, conservacionistas, porque eh, lo que busca es eh, reducir el impacto del uso de maquinaria sobre los suelos. Entonces es favorable en ese sentido eh, ese tipo de prácticas. Claro que tiene muchos detractores por el tema de las, de las plagas, ¿no? Ahora, hoy en día en Colombia, ¿qué se está usando para recuperar los suelos? ¿Qué protocolos usa? Mire, hay, este, hay eh, prácticas que se están llevando a cabo para la eh, eh, gestión sostenible del suelo y es el manejo de coberturas, ¿no? reducir al mínimo la erosión del suelo y eso se logra a través de mantener el suelo con cobertura para evitar lo que ya antes le expliqué, evitar los problemas de erosión, bien sea hídrica o, eórica, o eólica, entonces hay que este, manejo de cobertura para reducir al mínimo la erosión, el aporte de materia orgánica para fomentar el equilibrio de, eh, de los nutrientes en el suelo, este... Um, Lo primero, eh, prácticas para reducir la salinización, empezando por análisis de la calidad de las aguas, que usualmente este, eh, eh, se hace poco eh, énfasis en eso de, de, de, de analizar la calidad de las aguas para riego, entonces eso es muy importante, porque eh, de allí se parte eh, Esa estrategia de reducir la salinización, la alcalinización de los suelos, este, además de la reducción de eh, los fertilizantes químicos, ¿no? entonces un poco ir pasando a esas técnicas de eh, reciclaje de nutrientes Con los mismos recursos este, orgánicos que se produzcan en las fincas. Entonces, reducir al mínimo la contaminación, ¿de qué forma? Bueno, reduciendo el uso de químicos, de fertilizantes, de fertilizantes químicos, el uso de, de, de plaguicidas, sustituirlos por otras fuentes eh, alternativas para el control de plagas, el monitoreo de las plagas, el manejo integrado de plagas. Entonces, son eh, técnicas que. Eh, integrales que no solamente es la protección del suelo, sino también este, mantener el equilibrio de, de, de los organismos en el, en el sistema, ¿no? preservar la biodiversidad del suelo, como la preservamos, pues eh, eh, promoviendo el aporte de materia orgánica. Eh, reducir al mínimo la acidificación, entonces primero tenemos que partir por un análisis de suelo que es otra situación que nuestros productores eh, usualmente no hacen eh, dependiendo de, eh, de, del sistema de producción ¿no? hay quienes sí hacen análisis de suelo, otros no los hacen entonces tenemos primero que ver <coughs> cómo está nuestro suelo cómo está el pH de los suelos <coughs> Si el suelo es ácido, eh, yo tengo que y voy a utilizar un fertilizante químico, tengo que ver que ese fertilizante no me empeore el problema de acidificación, o si el suelo es alcalino o tiene pH alto, entonces este hay que partir de un buen análisis de suelo para saber. Eh, Cuánto en realidad yo le voy a aplicar al al suelo de, de, de fertilizantes, si yo tengo que encalar, porque eh, en el suelo hay, hay aluminio intercambiable que es tóxico. Entonces, <coughs> ¿cuánto es realmente la dosis de cal que yo tengo de cal agrícola que yo tengo que aplicar al suelo y no hacerlo al ojo por ciento como, como usualmente pasa. En los suelos de eh, en los que yo trabajé, en los suelos arroceros, en mi tesis de maestría, había un problema de, el, este, había un, altos contenidos de calcio y por supuesto que eso creaba un desequilibrio entre, este, entre el, otros nutrientes, ¿no? El fósforo, el magnesio, entonces eh, inhibía la... la la disponibilidad de otros nutrientes esos altos contenidos de calcio pues pueden ser de origen natural por el tipo de, de material parental poder hacer pero si aparte aplicamos, encalamos estamos este, creando un desbalance en los otros nutrientes entonces hay que partir de un buen análisis de suelo para que este, para saber realmente cómo vamos a A, a manejar o qué plan de, de fertilización eh, y de manejo vamos a utilizar. Últimamente en Venezuela hemos tenido eh, problemas de la producción de uria, pues de, de estos fertilizantes químicos NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, y el productor agrega una misma fórmula para diferentes tipos de suelos. No hay eh, muchas veces la posibilidad de de hacer los análisis hay un problema de combustible de movilidad también en en todo el, el territorio nacional pero hay empresas que han venido desarrollando eh, biológicos productos eh, de agricultura biológica verdad a favor de esto qué opina usted acerca del humus humus de lombriz ajá sí ¿Qué opina usted acerca eh, del uso del humus de lombriz? Del humus de lombriz, eso ¿Sí? es uno de los mejores es uno de los mejores abonos orgánicos. Nosotros hemos hecho algunos trabajos evaluando el humus de lombriz frente a la fertilización química y hemos tenido muy buenos resultados en fertilización en arveja. Entonces, este, eh, la aplicación, o sea, uno de los, el humus de lombriz es uno de los abonos orgánicos, este de muy buena calidad que, este, con el que se obtienen buenos resultados el problema es que la, la respuesta es un poco más lenta que cuando nosotros aplicamos un fertilizante químico como la uria donde el, el, el nitrógeno está eh, la disponibilidad es más rápida, entonces la disponibilidad para el cultivo, eh, en cambio el humus tiene que haber un proceso de mineralización y de eh, liberación del nitrógeno, entonces Es, es cuestión de, eh, de estar claro de que cuando yo aplico abonos orgánicos cuando yo aplico este, eh, restos vegetales incorporo restos vegetales esos restos vegetales tienen que pasar por un proceso de descomposición, de mineralización y de liberación de los nutrientes entonces eh, no podemos pretender que la respuesta sea inmediata que cuando aplicamos un, un fertilizante Químico, donde los nutrientes ya prácticamente están en la forma en que las plantas lo van a tomar y que lo van a tomar mucho más rápido entonces este, es cuestión de planificar de ir, eh, de ir recuperando los suelos de ir recuperando la salud del suelo eh, eh, promoviendo la biodiversidad de ir sustituyendo esas prácticas este eh, convencionales por prácticas que son eh, más amigables para el ambiente y que a la larga eh, resultan de menor costo ¿no? hoy día sabemos que los fertilizantes eh, y los productos químicos son costosos, entonces tenemos que mm, ir mm, evolucionando poco a poco al uso de estrategias sostenibles sostenibles es, este, que a través del tiempo permanezcan, entonces eh, de eso se trata la, la sostenibilidad de usar el recurso sin dañarlo, o sea que podamos usarlo, disfrutarlo y no comprometer ese recurso para que nuestras futuras generaciones lo puedan también disfrutar, eh, los productores están conscientes, ellos eh, de que su suelo con estas prácticas eh, convencionales del uso de excesivo de maquinaria, este, <coughs> del uso de químicos, están degradando los, los suelos y lo, y lo ven en la merma, en los rendimientos, ¿no? por más que le apliquen más fertilizante, incluso en, eh, con el manejo de plagas este, y eso se sabe, Si usted aplica indiscriminadamente un, un plaguicida, llega un momento en que eh, las plagas crean resistencia, entonces tiene que cambiar, la, eh, cambiar el producto, aumentar la dosis o cambiar el producto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se, se rompe el equilibrio natural. No solamente acabamos con la plaga, también la plaga, acabamos con los, con los controladores biológicos, con los depredadores de esas plagas. Entonces, tenemos que ir fomentando Este, cambiar ese esquema convencional por un esquema más diversificado, o sea, no solo el monocultivo, hacer rotaciones de cultivos, que eso permite romper las plagas, eh, rotaciones de cultivo eh, en el espacio, en el tiempo, eh, eh, cambiar ese esquema de un solo cultivo y diversificarnos aumentar la cobertura vegetal aumentar, tratar de imitar lo que sucede en un ecosistema natural de bosque por ejemplo bien, conversamos con, bien. La, con la doctora Ana Francisca González Pedraza, queremos también este, entonces eh, resumir lo que hemos conversado profesora, eh, in indispensable el El análisis de suelo, entonces, usar menos maquinaria pesada, eh, aplicar rotación de cultivos, menos agroquímicos, en la posibilidad de usar humus de lombriz y aumentar la cobertura como lo hace el bosque natural. ¿Serían esas las, las, las indicaciones para recuperar los suelos degradados? Sí, sí, sí, eh, eh, sí, exacto, mire, ahí eh, la FAO, por ejemplo, da unas directrices para lo que es el manejo sostenible de los suelos y, y, y pra, eh, parte de ese tipo de prácticas, ¿no? Yo creo que eh, hay algo fundamental y es la educación, la educación ambiental, que parte desde, desde las escuelas, y la sensibilización en cuanto a el daño que podemos estar ocasionando con nuestras prácticas. Entonces, hay que sensibilizar, hay que educar desde a, de, a nuestros niños en sus primeras etapas de formación y hay que sensibilizar a la población, a los productores sobre por ejemplo el daño que causa <coughs> Por ejemplo, el uso excesivo de fertilizantes nitrogenados y fosforados que pasa con el fertilizante que la planta no tomó, él va a terminar en los cuerpos de agua. Entonces, este, ¿qué pasa cuando el nitrógeno y el fósforo, por escorrentía, por erosión, se va a los cuerpos de agua? Pues se crea un problema que se llama eutrofización. Entonces que, ese nitrógeno, ese fósforo es tomado por las plantas acuáticas, las algas y ellas eh, por supuesto son nutrientes, ellas van a empezar a, a crecer, a reproducirse y van a consumir todo el oxígeno que hay en, eh, en esos cuerpos de agua, al consumir todo el oxígeno entonces se mueren los peces y se muere la vida que hay en el agua. Entonces, eso es, es lo que se conoce como eutrofización y eso es consecuencia de, del uso excesivo de fertilizantes <coughs> químicos sobre todo de nitrógeno y fósforo. Entonces, hay que partir de la, de la educación y de la sensibilización sobre el daño que ocasionamos. Eh, el, el, la incorporación de metales pesados en el suelo, pero también por por el uso de, de químicos, esos metales pesados son no solo tóxicos para las plantas, sino que se incorporan en la cadena trófica y terminamos donde en nuestros este en el consumidor final que somos nosotros los humanos. Entonces, de ahí vienen los problemas de, de tumores, problemas reproductivos, problemas hormonales, el cáncer y todas esas enfermedades asociadas también A, a, al uso de, de, de compuestos químicos esa que, que para en, en las prácticas agrícolas entonces hay que este, también paralelamente eh, eh, de, desde las escuelas, desde las instituciones eh, sensibilizar, sensibilizar a la población sobre el daño que este, ciertas prácticas producen en, en, en los ecosistemas y en consecuencia en la salud de nosotros, de los humanos. Bien, hablando de la salud de los humanos, podríamos entonces, para finalizar nuestra entrevista, profesora Ana Francisca, decir que la salud del suelo debe comenzar por la visita al médico, que sería como el análisis del suelo, ¿verdad? Es como la visita del médico que nosotros particularmente tenemos que hacer. El médico nos recomienda... Una medicina, eh, nos recomienda que hagamos ejercicios y que tomemos vitaminas, pues en este caso sería el humus, eh, productos biológicos para la recuperación y la cobertura como en la selva natural, ¿sí? Sí, sí, señor. Hay que partir de, de, de un diagnóstico, este, un análisis de suelo. Eh, ¿Cómo puede un agricultor saber que su suelo está degradado o no está sano? Bueno, eh, la, eh, la cantidad de microorganismos que puedan este, estar presentes en un suelo es un indicador de la calidad del suelo. Entonces, si vemos que es un suelo que no hay vida, entonces hay que preocuparse. ¿Por qué? Porque este, la actividad biológica en el suelo es fundamental. Entonces, este, un suelo donde no hay actividad biológica es un suelo que está muerto. Entonces, es un suelo que eh, hay que aplicarle más, más y más químicos y la respuesta va a ser menor, el rendimiento va a ser menor. Entonces, hay que recuperar la salud del suelo, desintoxicar ese suelo. Este, a través del aporte de, de abonos orgánicos, no solamente el humus de, de lombrija y muchos otros productos que, el mismo, eh, eh, con, sí, productos que el mismo agricultor puede producir en su finca y es lo que se busca, ¿no? eh, reducir la dependencia de insumos externos y utilizar lo que tenemos en, en en nuestra finca, los restos de cosecha, el compost, hacer abonos eh, orgánicos, promover diversidad biológica, por ejemplo, estos microorganismos, mmm, las bacterias fijadoras de nitrógeno, bueno, este, no siempre están presentes en el suelo, entonces tenemos que buscar la manera de incorporarlas, inocular nuestros cultivos con, este, con bacterias fijadoras de nitrógeno, bacterias solubilizadoras, ¿y dónde las vamos a conseguir? En los mismos suelos en los ecosistemas naturales, entonces este, podemos hacer, el agricultor puede hacer sus propios aislados este, eh, incorporándolos al suelo, en la, en, eh, incorporándolos en la elaboración de abonos orgánicos e incorporándolos al suelo, entonces son, no son cosas que el agricultor no puede hacer en sus propias fincas, solo que necesita saber cómo. Entonces necesita ser, este, a pesar de que los agricultores saben mucho, son nuestros maestros, eh, hay técnicas que este, de pronto desconocen. Entonces es deber de los que se dedican a, a, esta, a en este campo, pues generar programas de educación. O sea, necesito saber cómo yo incremento este los organismos en el suelo que me generan eh, beneficios ¿no? entonces igual para el control de plagas, igual para el control de enfermedades, necesitas saber cómo lo puede producir, hay empresas que también se dedican a la producción no conozco en Venezuela yo sé que el IBI estaba produciendo micorrisas por ejemplo sumamente importante las micorrisas este hongo que este viven simbiosis con las raíces de la mayoría de las plantas eh, no sé si están produciendo eh, micorrisas pero los suelos se pueden inocular con micorrisas este, y mejorar la productividad de los cultivos mejorar la fijación de fósforo y la, el, y, sí, la, la fijación de fósforo para suministrársela a las plantas entonces este, hay que saber o sea, hay que mmm, crear programas de educación eh, y programas que promueven este tipo de prácticas eh, conservacionistas, amigables con el ambiente que son económicamente viables que son socialmente este, aceptables y que ambientalmente son eh, amigables entonces hay que eh, eh, es, eh, es no solo saber ¿no? Eh, los que se dedican sino cómo se lo ponemos a disposición de los agricultores bien, muchas gracias sí, sí, sí sabemos de algunas empresas pues, que están trabajando con, con micorrizas y con productos eh, que llevan los micronutrientes necesarios al suelo la profesora Ana Francisca González docente en la Universidad de Pamplona acá en la, universidad, en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Zulia estuvo con nosotros en la mañana de hoy son las 8.46 minutos muchas gracias profesora Ana Francisca González eh, gracias a ustedes por la invitación, saludos a, mi, a mis amigos de la UNEDES, por cierto es un profesor de la UNED, eh Guanare, que tiene un laboratorio de suelos, este, si necesitan el contacto se los puedo dar. ¿Cómo no? Eh, si lo tiene a la mano, participelo. Eh, eh, Déjenme buscar el contacto, es el profesor Ricardo Orellana, tiene un laboratorio de suelos, él fue mi tutor de de maestría este estuvo a cargo mucho tiempo el laboratorio de suelos de la UNELLE y déjeme buscarle el contacto agro agrocer se llama su su laboratorio y bueno yo yo particularmente lo recomiendo eh, vamos a ver por acá eh, déjeme buscar el, aquí está el contacto su número de teléfono es 0414 565 811. Eh, debo aclarar que no, no me pidió publicidad, de hecho, creo que no, no me dio tiempo de, de, de conversar con él. Pero este, por lo menos, saben que allá en, en, en mis queridos llanos occidentales eh, hay un laboratorio de suelos a disposición que está funcionando. Entonces, 0414-565-81, yo estuve también Ya, el llano siempre me llamó. Eh, cuando estudiaba mi carrera me hice unas pasantías en arroz, en una finca rosera. Luego en la maestría también volví a trabajar en arroz. Este, ya en el doctorado sí trabajé, pero en suelos inundados, eh, de bosques, ya bosques inundables. Y bueno, ya me he alejado un poquito por allá del llano, pero encantada. Gracias por la invitación. Espero que que el, el conocer que hay otras alternativas de producción que, que pueden mejorar los suelos y producir y mejorar la productividad y además contribuir con este, tener un ambiente sano, un ecosistema sano y llevar alimentos eh, sanos es eh, fundamental. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación este, y bueno. Gracias, muchas gracias, profesora Ana Francisca González, que esté muy bien, muy amable.